4:20 de la madrugada, la hora adecuada. Yo no me ando con mamadas y los bajo de volada. Siempre vienen a contar cositas malas de mí y les que sé sí, que yo te dije que sí fui. si fui. Siempre vienen a contar cositas malas de mí y les que sé sí, que yo te dije que si sí fui. Por ese momento demuestre que es violento, que si sí le vale verga y te trae un armamento que su gente lo respeta para las drogas y las armas y que aparte trae un buen adiestramiento que se habla con el ejército no es cierto que se habla con los azules no es cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y se piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento es ahora, no la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado Varios que se pitan de sicarios y resulta en lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros No tienen expediente y hechos que son puro pedo Pa' ser lo verdadero, nomás se ocupa huevos Quizán nacer de nuevo, pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, sí, que yo te dije que si sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mi, diles que si, sí, que yo te dije que si sí fui No se pinte de pelón si viene del reggaetón, Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón Panochon, a ver, diga que es de aneta, que la calle lo respeta y que su lirica es honesta Que no es otra muñeca como Daddy Yankee Digo de jefe y al final tiro la Barbie Diga que es un gangster, diga que es malandro Perra como quiera, nadie lo baja de liandro Actitud de chango, de todos en Columbia A todos nos menciona y a todos nos la chupa Pambazo en la nuca, al estilo de los guachos Por acá en el norte se le llama Chiricuazo Dedicaré muchachos en hacerte promoción Lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop con que se fumó la mota, cállate la boca y toma lo que te toca. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí que yo te dije que así fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí que yo te dije que así fui. Mira tú libre que ya tú solito contra mí, o si quieres todo el team yo llegué a ponerle fin. Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar, es solo cuestión de rap como Biggie con Tupac. Pisas lo que van, cojean como cantan, las otras se roban como llegan se van. Ya se enteró papá quien le tiró a los fans, dura por mamuzito de retache va para atrás. Le quiso acomodar pero ya no le salió. Él va hoy a tuyo y hasta te escribió canción. Chamaquito cachetones y pobre te culón se quedó en viro mamón, pero él vuelse lo buscó. Si te vienen a contar cositas malas, deme y les que sí que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mil, diles que si, sí, que yo te digo que si sí fui. Yo mero, el mero mero culero, y cuando quiera, y lo espero, y donde lo toques, pos hay mero. Si ya sabe de que lado me rosa la cruza, wey, del que me cuelga la riaca, puro pinche cartel de santa la verga, compa, y deja la calle a ver si es cierto a todas las pinches mamas que canta, wey.